¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 75 de Fotografía Digital @memoflores.com. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de este Taller en Línea sobre Fotografía Digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Por ahí he visto en las estadísticas recientes de descargas que hay muchas personas que acaban de descubrir este podcast. Si nunca habían escuchado un podcast y no saben lo que es eh, ni cómo se pueden suscribir, les recomiendo que visiten la página www.taller.com www.memoflores.com diagonal podcast y en la barra de navegación lateral derecha verán la pregunta que es un podcast eh, hagan clic ahí para información sobre cómo pueden suscribirse eh, de manera gratuita eh, les pido eh, por favor que me platiquen cómo, cómo encontraron este podcast y bueno lo pueden hacer escribiéndome un correo eh, a info memoflores.com o pueden ingresar a la página eh, www.memoflores.com en la sección del podcast eh, pueden dejar un comentario de cómo se enteraron y platicarnos un poquito de ustedes, de qué lugar del mundo eh, nos escuchan eh, también pueden hacerlo en los foros de discusión Estos foros los encuentran en la página www.memoflores.com diagonal foro y por ahí hay un mensaje que puse ya hace tiempo preguntando cómo se enteraron de este podcast y de dónde me escuchan. Pues solo tienen que registrarse eh, en estos foros y bueno aquí pueden hacer preguntas relacionadas con fotografía ya sea preguntas básicas, preguntas avanzadas y con mucho gusto un servidor y por ahí varios usuarios de este foro eh, les daremos por ahí nuestro punto de vista. Quiero mandar un saludo a a los miembros eh, mexicanos del grupo de Flickr llamado Convención Nacional Flickr. Eh, se acaban se acaban de reunir en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Eh, pues me hubiera encantado poder asistir y me hubiera encantado poder promover también esta convención eh que se lleva a cabo a nivel nacional, eh, me hubiera por ahí gustado promoverla en este podcast pero bueno lamentablemente eh pues me enteré un día antes de que se llevara a cabo y bueno pues espero para la próxima poder asistir y ayudarlos a promover la siguiente reunión un saludo a todos. Eh, también si por ahí hay grupos de, de otros países en Flickr o en cualquier otro foro que tengan intenciones de hacer reuniones, de hacer este tipo de, de juntas, bueno, pues con gusto les ayudaré a promoverlas o pueden utilizar el foro para para ponerse de acuerdo. Eh, pues bueno, el tema principal del día de hoy... Es referente a a dos lentes eh, el lente super angular y un lente llamado fish eye en inglés o pues en español lo podemos eh, conocer como ojo de pez por ahí un hace un par de días hubo un, un una pregunta en los foros de discusión relacionada más o menos con con con este tema. Los, eh, fisheye, ...con los lentes fish hay con los super gran angular bueno de repente me inspiro ahí en los, en las preguntas que hacen ustedes mismos para hablar eh, eh, profundizar de estos temas aquí en el podcast entonces eh, pues bueno el lente ojo de pez es un lente que entra en el grupo de lentes gran angular la distancia focal más común de de un lente de pez es, o bueno, por lo menos era, de 14 a 16 milímetros. Y digo era porque en los últimos años, con la popularidad de las cámaras de reflex digitales con sensores APS tipo C o tipo H, pues este tipo de lentes con estas distancias focales solamente dan el efecto de ojo de pez real cuando pues son utilizados en una cámara profesional. Y con profesional me refiero a una cámara eh, bastante cara de sensor completo. Entonces el efecto característico de un lente ojo de pez es una fotografía con las esquinas distorsionadas, eh, distorsionadas totalmente de manera circular y en algunos casos eh, viñeteadas o totalmente negras las esquinas eh, para las personas que nunca han visto una fotografía tomada con un lente ojo de pez eh, bueno pues imagínense que es un lente con el que ven de manera muy parecida a cómo se ve por el, por el visor que tienen las puertas en los cuartos de hotel. No sé si han usado estos visores. Que distorsionan totalmente las proporciones de las cosas eh, vistas a través de este visor. Por ejemplo, si estamos asomados por esta por una puerta, por este visor. Eh, y si una persona se acerca mucho. Pues la nariz eh, se va a ver perdida. Eh, pues bastante, bastante grande, tanto en, en este tipo de visores como en un lente ojo de pez, la narice se deforma mucho, eh, se verá de tamaño pues muy grande, y el resto del cuerpo se irá viendo más pequeño, quedando las piernas y los pies pues exageradamente pequeños. Eh, todo este efecto, pues imagínenlo solamente en un círculo, Dentro del cuadro de su cámara y aprovecho también para para aclarar que hay dos tipos de lentes ojos de pez eh, el primero es bueno tiene este efecto eh, que se ve solamente un círculo con las esquinas tapadas o con las esquinas oscuras y bueno se le conoce simplemente como ojo de pez circular y el otro tipo eh, los que deforman las esquinas pero que ocupan todo el cuadro de nuestro sensor se les llama eh, lentes ojos de ojos de pez de cuadro completo. Eh, vamos a hablar ahora sobre los lentes supergran angular. Eh lente un lente supergran angular es un lente diseñado para que no haya tanta distorsión en las esquinas de una fotografía, por lo menos que la distorsión no sea circular, como en el caso de los lentes ojos de pez. Eh, también estos lentes, bueno, tienen la característica de que no hay viñeteo en las esquinas de nuestro cuadro. El lente angular de mayor cobertura es el lente... Eh, de 14 milímetros, eh, que nos ofrece un ángulo de visión de 114 grados, para nuestras fotografías. Esto, claro, cuando utilizamos una cámara de sensor completo. Eh, este tipo de lentes, angular son ideales pues para hacer fotografías de arquitectura, fotografías de paisajes, eh, son muy buenos también para hacer fotografías de espacios interiores, en donde... Pues el espacio que tenemos para tomar una fotografía es muy reducido, como quizá eh, un cuarto de hotel o una sala, que el, que el espacio es por ahí pequeño. Vamos también a aclarar una cosa importante. El efecto que causan los lentes ojos de pescado es un efecto causado pues de manera deliberada cuando se diseña, cuando se construye un lente. Por ejemplo, Nikon tiene un lente con este efecto, ojo ojo de pez, el lente es de 16 milímetros y Nikon también tiene un lente super gran angular de 14 milímetros. Entonces, eh, por ahí, bueno, está... no sé, yo al principio pensaba que entre más gran angular fuera el lente, entre más corto fuera el, el lente, bueno forzosamente tenía que ser ojo de pez, pero no, me, me di cuenta de que no. Nikon es 16 milímetros y tiene un super gran angular de 14 y Canon también. Canon también tiene su lente ojo de pez, es de 15 milímetros y su lente super gran angular es de 14 milímetros. Entonces, pues ¿cuál es la diferencia entre un lente eh, super gran angular Y un lente ojo de pez, pues eh, se podría decir que el lente ojo de pez es para hacer efectos y fotografía experimental. Y un lente super gran angular se utiliza para fotografías eh, más, pues más clásicas, eh, podemos decir también más profesionales, más comerciales. El lente supergran angular tiene cristales que corrigen la distorsión, eh, la distorsión circular en las esquinas y el lente ojo de pez eh, no corrige esto. Un ejemplo puede ser cuando tomamos una fotografía de un atardecer en la playa. Eh, imaginemos que bueno, pues que estamos en la playita eh, que utilizamos que tenemos un lente super gran angular, un lente de 14 milímetros, por ejemplo, y una cámara eh, de sensor completo, una de estas Nikon o una de estas Canon que acaban de salir. Y bueno, vamos a eh, imaginar que estamos tomando un atardecer, que tenemos colores muy espectaculares en las nubes, entonces vamos a encuadrar dejando la línea del horizonte casi en donde se termina nuestro cuadro, en la parte de abajo, y en la parte de arriba de nuestro cuadro, pues vamos a dejar todas estas nubes con estos eh, colores del atardecer. Con un buen lente, súper gran angular, la línea del horizonte se verá pareja, se verá recta totalmente. Si tomamos, eh, si queremos tomar esta misma foto con un lente ojo de pez, de 15 o de 16 milímetros con una cámara de sensor completo y eh, tratando de hacer el mismo encuadre, la fotografía será totalmente distinta. La línea del horizonte se convertirá en una línea curva con los extremos distorsionados eh, de forma circular hacia el centro del cuadro. La parte eh, del centro del cuadro eh, puede ser muy similar, pero las esquinas serán totalmente diferentes, serán eh, donde hay líneas rectas, se verán líneas curvas. Eh, algunas personas pues les gusta mucho este efecto, la verdad es que puede resultar bastante interesante, sobre todo pues para hacer fotografías, como les mencionaba, de efectos especiales, fotografías eh, diferentes. Eh, pero como la mayoría de nosotros pues no tenemos este equipo sino que somos simples mortales con cámaras reflex digitales que tienen por ahí factor de recorte pues tenemos que pensar en, en opciones diferentes en el caso de lentes super gran angular las principales marcas de cámaras y marcas de lentes también ofrecen eh, varias opciones ofrecen Por ahí lentes fijos de 14 o de 15 milímetros, eh, muy luminosos, con luminosidades de f2.8. También podemos encontrar lentes zooms, súper gran angular, diseñados eh, para cámaras digitales de sensor completo, eh, como por ejemplo el lente recién anunciado Canon. Eh, 14 a 24 milímetros f2.8 de Nikon. Y también podemos encontrar eh, lentes, lentes zoom super gran angular. Diseñados específicamente para cámaras digitales con sensor APS eh, tipo C. Como por ejemplo el lente 12-24 de Sigma. Eh, Nikon también tiene este lente. Y Canon tiene el lente 10-22 milímetros. Entonces, eh, pues en el caso de los lentes eh, ojo de pez... ...solamente algunas marcas ofrecen opciones para sensores APS eh, tipo C. Por ejemplo, Nikon ofrece un lente ojo de pez de 10.5 milímetros... Eh, si lo convertimos a equivalente en 35 milímetros es un lente de 15.75 milímetros. Este lente es un, un ojo de pez de sensor completo, es decir, eh, que llena nuestro cuadro sin dejar las esquinas negras o viñeteadas. Y es para uso exclusivo con cámaras Nikon de, de sensor de formato DX. Eh, Sigma, la marca Sigma ofrece un lente por ahí de 8 milímetros, eh, un lente eh, que se puede usar para cámaras Sigma, para cámaras Canon, para Nikon, para Sony y para Pentax. Este lente, ojo de pez, circular, se, se puede utilizar en cámaras digitales de sensor completo o Eh, también en cámaras digitales de sensor APS tipo C. Cuando se utiliza en cámaras de sensor completo se obtienen fotografías eh, circulares con las esquinas totalmente negras. Eh, el círculo en el que se registra la imagen cabe justamente en lo alto de nuestro sensor full frame el lo alto que tiene el un sensor de cuadro completo son 24 milímetros, entonces por ahí la imagen se registra en un círculo de 24 milímetros de diámetro que cabe perfectamente eh que abarca perfectamente todo el sensor y el círculo sale completo. Eh y así es la fotografía circular y se desperdicia eh pues muchísima muchísimo espacio se desperdicia gran parte Eh, pues del espacio que tenemos en el sensor eh, si este lente se utiliza, este mismo lente 8 milímetros de Sigma se utiliza en una cámara con sensor APS tipo C la imagen que obtendremos estará dentro de un círculo parcial un círculo parcial cortado definitivamente va a estar cortado en lo alto y dependiendo en qué cámara sea utilizado el círculo puede estar completo o puede estar cortado también en lo ancho del cuadro y esto se debe a que los sensores APS tipo C tienen una altura máxima de 19 milímetros y un ancho máximo de 28 milímetros y como acabamos de mencionar este lente necesita un espacio Eh, de 24 milímetros eh, de diámetro en el sensor para para poder eh, sacar el círculo completo entonces eh, por esa esa es la razón que se corta por ejemplo eh, una cámara canon con un factor de conversión 1.6 x eh, vamos a ver las esquinas redondeadas pero el círculo estará cortado en lo alto y en lo ancho, ya que el sensor de una cámara Canon eh, mide 22.2 milímetros por 14.8 milímetros. Entonces, bueno, por ahí se, se va a cortar el círculo de 24 milímetros. Eh, nikon nikon ofrece el lente de... De 10.5 milímetros que les acabo de, de platicar. Este lente tiene una luminosidad de f2.8. Y cuesta aproximadamente 600 dólares. Mientras que este lente Sigma que les acabo de platicar. Es de 8 milímetros. Tiene una luminosidad de f3.5. Y cuesta eh, alrededor de 680 dólares. No son no son nada económicos pero eh, bueno tampoco son extremadamente caros eh, les recomiendo visitar por ahí la página de flickr flickr.com y hacer búsquedas con el término fish hay eh, hacer una búsqueda también por ahí con las palabras sigma 8 mm Eh, pueden buscar también Nikon 10.5 mm o pueden buscar canon 10 22 mm en fin me encantaría eh, tener todos estos lentes para poder subir fotografías de ejemplo pero bueno no los tengo eh, por ahí estaré subiendo si sí, algunas eh, fotografías más adelante eh, acabo de, de comprar un lente 10 22 milímetros Eh, que es super gran angular. Y bueno, por ahí sí estaré haciendo algunas. Tengo una semana con el lente. No he tomado suficientes fotografías. Entonces, en cuanto tenga algo. Bueno, lo voy a poner por ahí para que lo puedan checar. Y antes eh, de terminar. Bueno, les quiero comentar. Que, bueno, un dato por ahí curioso. Nikon tiene el, el lente más corto el lente más corto que existe, es decir, el lente que captura mayor ángulo de visión. Es un lente de 6 milímetros, yo creo que es el lente más extraño que he visto. <ríe> es Tiene un un diseño eh, muy chistoso, por ahí voy a tratar de de poner alguna foto para que lo vean. Este lente de 6 milímetros tiene una luminosidad de f2.8 y captura... 220 grados eh, de visión, es decir es el único lente que puede ver atrás de él si montamos este lente en una de las nuevas Nikon de 3 apuntando hacia el cielo el lente eh, va a captar absolutamente todo el cielo todo, todo el cielo, va a captar toda la línea del horizonte y va a alcanzar incluso a captar Eh, pedazos de tierra a todo su alrededor. Y bueno, pues tendríamos que escondernos abajo abajo del lente para no, para no salir por ahí en la foto. Este lente, bueno, no es comercial. Eh, Nikon solo lo fabrica bajo pedido. El precio no lo pude encontrar. A ver si alguien por ahí tiene suerte y, y lo encuentra y nos dice sobre cuánto anda este juguetito de, de Nikon. Eh, pues bueno, esto fue todo por hoy. Eh, en capítulos siguientes estaré hablando de más lentes eh, pues para efectos especiales, lentes no tan comunes. Eh, recuerden que, que ya falta muy poco para para el taller que se llevará a cabo el, los días 4, 5 y 6 de octubre aquí en la ciudad urbana de Guadalajara México si alguien está interesado bueno me puede escribir a mi correo es info arroba memoflores.com eh, muchas gracias por escucharme yo me despido y nos vemos la próxima semana bye photocastnetwork.com Your photography resource in the potosphere. photocastnetwork.com